Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Allah invalidará las buenas acciones de quienes rechacen la verdad y desvíen a los hombres de su camino. Y perdonará los pecados de quienes crean, actúen con rectitud y crean en lo que le ha sido revelado a Muhammad, que es la verdad procedente de su Señor y hará que prosperen así será porque quienes rechazan la verdad siguen todo aquello que es falso mientras que quienes creen siguen la verdad de su señor así es como Allah expone ejemplos a los hombres y cuando se enfrenten contra quienes niegan la verdad en el campo de batalla mátenlos después cuando estén sometidos y derrotados tomen prisioneros luego cuando cese la guerra pueden dejarlos en libertad o pueden pedir un rescate por ellos así debe ser si Alaúbi se querido habría acabado con ellos sin necesidad de que lucharan pero quiere ponerlos a prueba a través del combate Y Allah no dejará sin recompensa las buenas acciones de quienes mueran por su causa. Los guiará y hará que prosperen y hará que entren en el paraíso que les ha sido descrito. Oh creyentes, si defienden la causa de Allah, él los ayudará y afianzará sus pasos. Y quienes rechacen la verdad serán desgraciados. Y Allah anulará sus buenas acciones Así será, porque despreciaron la revelación de Allah Y Él invalidará, en consecuencia, las buenas acciones que realizaron ¿Acaso quienes niegan la verdad no recorren la tierra Y observan cuál fue el final de quienes los precedieron y reflexionan sobre ello? Allah los destruyó Y lo mismo sucederá con todos los que la nieguen. Así será, porque Allah es el protector de los creyentes, mientras que quienes rechazan la verdad no tienen quién los proteja. Ciertamente, Allah hará que quienes crean y obren con rectitud entren en jardines por donde corren ríos, mientras que quienes rechacen la verdad disfrutarán temporalmente de esta vida y comerán como lo hacen los rebaños y luego tendrán el fuego por morada y cuántas ciudades más poderosas que la que te expulsó oh Muhammad destruimos y no tuvieron quien los socorriera acaso puede compararse quien sigue una prueba clara de su señor en la que basa su fe con aquel que se ha dejado seducir por sus malas acciones y sigue sus deseos. Esta es la descripción del paraíso prometido a los piadosos. En él hay ríos de agua de propiedades inmutables. Ríos de leche cuyo sabor nunca se ve alterado. Ríos de vino no embriagador que son una delicia para quien beba de ellos y ríos de la miel más pura y dispondrán allí de todo tipo de fruta y obtendrán el perdón de su señor acaso su situación puede compararse con la de quienes habitarán eternamente en el fuego y recibirán para beber un agua hirviendo que destrozará sus intestinos y entre quienes rechazan la verdad allí hipócritas que te escuchan o oh Muhammad sin comprender lo que oyen ni beneficiarse de ello y cuando se retiran preguntan a quienes tienen conocimiento qué es lo que acaba de decir esos son aquellos a los que Allah ha sellado sus corazones por haber rechazado la verdad y siguen sus deseos y a quienes sigan la guía Allah les aumentará la fe y les inspirará obrar con piedad temiendo su castigo ¿Acaso esperan a que les sorprenda la hora? En verdad, ya han aparecido algunas de sus señales. Y cuando esta tenga lugar, ¿de qué les servirán las advertencias? Debes saber, oh Muhammad, que no existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto él. Y pide perdón por tus faltas y por la de los creyentes, hombres y mujeres. Y Allah conoce bien sus actividades durante el día y su lugar de descanso por la noche. Y los creyentes dicen: ¿Por qué no desciende una sura que prescriba el combate? Y cuando una sura concluyente y cuando una sura concluyente es revelada con preceptos que mencionan su obligatoriedad ves que aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía y duda te miran aterrorizados como quien está a punto de desmayarse de miedo ante la muerte mas le supiera valido obedecer y aceptar los mandatos de Allah con buenas palabras Y cuando llegue el momento de combatir, lo mejor para ellos será sincerarse con Allah acerca de sus intenciones. ¿Acaso no sería probable que si se alejaran del Corán y de la obediencia de Allah, sembrasen la corrupción en la tierra y cortasen los lazos familiares que Allah ha mandado mantener como hacían antes del Islam? Allah expulsará de su misericordia a quienes así actúen y los volverá sordos y ciegos ante la verdad. ¿Es que no meditan sobre el Corán, o tienen el corazón y la mente completamente cerrados, y no pueden reflexionar sobre sus aleyas? Quienes reniegan de su fe, después de haberse les mostrado con claridad el buen camino, han sido engañados por el demonio, y han recibido de él falsas esperanzas. Eso es así, porque dijeron a quienes despreciaron la revelación de Allah, Los obedeceremos en algunos asuntos Y Allah Conoce bien sus secretos ¿Y cuál será su estado Cuando los ángeles se presenten En el momento de su muerte Para tomar sus almas Y los golpeen en el rostro y en la espalda Para poder arrancárselas? Así será Porque siguieron lo que incurría En la ira de Allah Y detestaron lo que le complacía Y Allah Y Allah ¿O acaso piensan, aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía, que Allah no revelará el odio que sienten hacia el profeta y los creyentes? Si hubiésemos querido, te habríamos mostrado, oh Muhammad, quiénes son los hipócritas y los habrías reconocido por una señal con la que los habríamos marcado. ¿O acaso piensan, aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía, que Allah no revelará el odio que sienten hacia el profeta y los creyentes? Mas los reconocerás, sin duda alguna, por su tono de hablar. Y Allah conoce bien sus acciones. Y los pondremos a prueba hasta que se manifieste quiénes son los que luchan por la causa de Allah de entre ustedes y quiénes son los pacientes. Y mostraremos la veracidad de sus actos y palabras para que se sepa quiénes son sinceros y quiénes no. Quienes rechazan la verdad, desvían a los hombres del camino de Allah y se oponen al mensajero. Después de haberse les mostrado el buen camino, no perjudicarán en nada a Allah. Y Él invalidará sus buenas acciones. Oh creyentes, obedezcan a Allah y a su mensajero, y no echen a perder sus buenas acciones. En verdad, no. Allah no perdonará a quienes nieguen la verdad, desvíen a los hombres de su camino y mueran en dicho estado de incredulidad. No flaquen, pues, y pidan la paz cuando ustedes son superiores y cuentan con el apoyo de Allah. Él no dejará sus buenas acciones sin recompensa. Realmente, esta vida terrenal es la vida no es sino diversión y distracción pasajeras. Pero si creen y tienen temor de Allah, Él les concederá su debida recompensa y no les pedirá que sacrifiquen todos sus bienes. Si se los exigiera, los retendrían con avaricia y mostrarían así sus resentimientos. Se les pide que contribuyan con sus bienes a la causa de Allah. Mas entre ustedes, hay quienes actúan con avaricia. ¿Qué es lo que se hace? Y el avaro lo es en perjuicio propio, pues Allah no necesita nada de nadie, mientras que ustedes tienen necesidad de Él. Y si se apartan de Él y no lo obedecen, los sustituirá por otras gentes que no obrarán como ustedes.